Funky Town Music presenta Triple Seven manteniendo la diferencia. Bueno, con esto queremos agradecer a todo aquel que estuvo con Triple Seven desde el comienzo. Gracias a su apoyo pudimos echar hacia adelante. A nuestros familiares por apoyarnos y estar presentes en las buenas y m a l a s A Funky por tener fe en nosotros y darnos la mano en todo momento. Funky Town Music.